Cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors, start our if the show is through, Silent looks to wait the cue with the frozen, massive smiles. That last 1998 show, the torch song, no one ever sings. A few grow as the comedy divine, the bulging eyes of puppets, stored by mystery. Buenas noches a toda la gente. Esta semana, eh, de momento, todo va bien. ¿eh? Acordéme de bajar el interruptor para que, en cuenta de sonarlo en Yatao, suene eh, Bueno, la música en directo, la música y la voz y el, todo este programa en directo para que suene anedonia en directo. Eh, hombre, la duda ye ¿eh? como todos los manes. Eh, si habrá de alguien al otro lado de, de, de, de son de sercianes eh? si habrá de alguien sintiendo sintiendo la radio cuca en este momento eh? en este momento a través del 107.3 de la frecuencia modulada que bueno por lo que sé eh? por lo que sé Y es muy posible mucho mucho mucho posible que te haga ahora mismo eh, el amigo cabezón sintiendo esto otra vez el 107.3 de la de la FM. Siente, siéntese, eh, que hoy cosa rara en mí eh, vine bueno vine trayéndome en quemador de dinosaurio muerto Y bueno, pues desde de, de, de los quemadores de no salir Muerto agarrese relativamente bien esta emisora, Mejor que desde domicilios particulares, la verdad. Bueno, particulares o colectivos o públicos, agarres mal, de cualquier manera, de eso agarres mal. Mesmo si vas la calle con un transistor ucu, como, como anda el cabezón, tampoco vos penséis que, eh, que depende de donde te sientes mejor o peor, o no sé si. pero bueno oye el, el esfuerzo y lo que lo que cuenta también a lo mejor no lo sé si hay de alguien eh, si hay de alguien sintiendo esto a través del internet del 107.3 de la joder no <ríe> me lo tantas veces no a través del triple en radiocuga.org que lle pero onde está la nuestra emisión en digital a través de internet. Bueno, pues no sé, no sé si habrá alguien, alguien sintiendo esto pere y medio, pero bueno, si no hay dame lo mismo que tea, pero analógico, que tea pero yo saludos la de Dios. Oye, préstame la de Dios que tal la gente ahí sintiendo anedonia, sella como sella Y una anedonia que esta noche todavía, eh, todavía nunca metí ninguna pifia. Pueden pasar muchas cosas todavía, ¿eh? Puedo meter la pata con los cantarinos, pues yo qué sé, pues eh, estar hablando sin abrir el micro, por no acordarme y tener el altavoz para arriba y que suene una copla qué sé yo. A ver, pod, pod, pueden pasar un montón de cosas. Cosas que, que dependen de mí, ¿eh? dependen de, del mi arte para hacer este programa del mi arte para hacer radio que me mando huevos con todos los años que llevo haciendo radio y todavía en un lado mino ¿eh? no la fego bien pero bueno y lo que tiene ser como ya sabéis ¿eh? preciso mucho y maestro de nada y es lo que tiene y lo que tiene eso y sabes lo sabes lo ya de sobra eh, Puede haber esos fallos que dependan de mí, pero también puede haber otros fallos que, que no dependan de mí. Pues, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, pázme que está, según me cuenten, fallando el, el programa para pa grabar. ¿eh? Entonces, a lo mejor, pues, oye, si te sintiendo esto en puto directo, enteraréis pues, lo que cuento. Pero a lo mejor, en una y otra manera, a lo mejor, nunca queda grabado para la, pa la posteridad. De todas maneras, aquello que decía yo ¿eh? años a, ignorante de mí, eso de que le son de sercianes, recorrí en el espacio y que a lo mayor, ¿eh? dentro de no sé cuántos años luz, alguna civilización desconocía en el ¿eh? ...en el otro extremo de la galaxia, sentía edonia Yo no, puta mentira, ¿oye? Ya, vale, ahora ya lo sé, joder, que le son de que malamente salen de aquí, de la ionosfera, cago en la ley, joder. anda que no era más guapo el otro pero bueno, ya no, siempre el criterio de belleza y el que manda hablando de cosas feas, de bellezas y de cosas feas eh, esta noche al entrar aquí en la emisora bueno, pues encontré con una cosa fea ¿eh? No fea la percepción visual, porque en una percepción visual no fea al tacto, porque no es tampoco un fenómeno que sea susceptible ser táctil de poder palparse. Lleva es un fenómeno olfativo, sí, un fenómeno olfativo. No sé, pues de algunas personas que hicieron programas en otro momento pues decidieron fumar. Y entonces la radio, pues bueno, pues golea, estoy en un sitio cerrado, ¿eh? Eh, en ventanes. Hombre, hay unos, unos furaquinos con, con ventiladores, con impulsores y expulsores de aire, pero oh, me parece a mí que ahora en invierno, con el frío que hay, pues casi mejor que... ¿eh? Ya empieza a hacer más calor, pero todavía está frío. Y entonces, pues bueno, pues tampoco hay plan de, de, de prender los aparatujos esos. y entonces pues pues la gente que decidió fumar pues pues el olor provocaron un olor un aroma un fedor que bueno pues quedó quedó aquí vosotros diréis lo mejor pero meca cómo puede posible que que en el estudio de una radio se fume o me puedes mira yo os si queréis un poquín ...la historia de, de... este tema en la... ...en la radio... ...con bueno, la historia... ...cuatro cosas... ...tampoco vos penséis que voy a empezar aquí... ...a contaros una narración extraordinaria... ...no, sencillamente... ...bueno, pues eso que... Eh, ...de normal... ...a ver, de normal... Eh, ...no... ...una radio, un estudio de radio... ...pues bueno... ...pues no debiera fumarse... ...no debiera fumarse uno... ...porque, bueno, pues el, el tabaco... ...en cuestión al quemar tabaco... llenense pues, pues unos vapores y unos olores que para alguna gente pueden resultar agradables, pero para la mayoría de la gente, especialmente para la gente que, que no es fumador habitualmente, pues bueno, resultan más bien desagradables, ¿no? Y son unos unos olores que se impregnen en bueno pues, pues en, en muchos tipos de materiales, en los materiales textiles básicamente y bueno pues en otro en otro tipo de cosas. Vamos. En resumen, que son dolores persistentes ¿eh? y, y que siguen ahí mucho tiempo después. Eso podría ser un motivo. ¿eh? Podían decir, ¿eh? pues, por respeto. ¿eh? Que no sé si el motivo de que ahora en tantos sitios no se fume, supongo que se empezó por una mera prohibición. Y no tengo yo claro si si el tema de respeto tuvo de algún tipo de respeto hacia los demás, tuvo de algún tipo de influencia en, en este tema. Bueno. pero de todas maneras hay otro motivo bueno pues importante y que en los emisores de radio ¿eh? de normal y en esta pues bueno por supuesto que ya es ina pues hay equipos ¿eh? y hay equipos que bueno pues que resultan muy afectados por el por los residuos del tabaco del fumo del tabaco y tal pues bueno pues se van ensuciando y estropeando ¿eh? y estropeando Va a ser que, bueno, pues por ejemplo, qué sé yo, la, la mesa de mezcles, esta que, esta que tenemos delante de nosotros, bueno, pues pues muy susceptible a, a estropearse con el fumo de, del tabaco. Y más todavía, pues desde unos años, desde allá, hostia, habrá una docenina de años más o menos. bueno pues o más más bastante unos cuantos años más bueno esta esta en esta misora viven unos cuantos equipos informáticos para ahora mismo pues bueno te la entre de mí tengo dos torres de ordenador y a decir de toda la gente que bueno pues que está puesta en el manejo una reparación el montaje y demás de estos aparatujos, Pues, ...alquitrán de, del fumo del tabaco por lo visto lleva bastante mortal para todos ellos no, pues no me acuerdo si me lo explicaron que tupía los ventiladores que se posaban esplaques... y la de mi madre bueno, pues, historias que yo no sé contar muy bien pero bueno pues que, que y tan ¿eh? Eh, motivos por los que no se debe ¿eh? no se debe fumar en una emisora de radio esta idea ...tan lógica, bueno, pues cuando yo entré en la radio... ...la radio estaba llena de cartalinos de, de prohibir fumar... ...no se te ocurra fumar en la radio... Eh, ...no fumes que, que mates a la cucaracha... ...y ese tipo de... ...sí, ponían eso que y era más gracioso, ese tipo de cosas... ...pero la cuestión es que <coughs> siempre tuvo prohibido fumar... Siempre ...se dio la instrucción de que no se podía fumar en la radio... Eh, pero tampoco nunca se hizo nada en contra la xente que se fumaba Y era una cosa se imponía una prohibición se imponía más porque desde estaba prohibido, como si no sé y mandara d' alguienen que fuera gu quien a decir lo que los demás podían deixaven de poder facer. Pero bueno pues sí había esa orden de prohibir, fumar. la gente fuimos a ver exactamente igual y también lo mismo esa esa orden la gente venía a la radio y supongo que pues de la misma manera que la radio yé un espacio de ocio y disfrute Pues seguro que hay personas, de la misma manera que tantas personas hay, que, que lo tienen, eh, si disfrute y tal, lo tienen asociado a, pues, al consumo de alcohol, por ejemplo, que también llega una cosa, bueno, pues hasta cierto punto peligrosa porque hay que hagan que haya líquidos en, en los equipos, en la mesa y tal, pero bueno, también estaba prohibido, eh, también estaba prohibido el el beber, el beber mientras, mientras estabas en el estudio y tal. Bueno, pues la la cuestión es que seguramente hay mucha gente que que lo tiene que tiene asociado un momento de de placer, de relax, de disfrute al fecha de fumar fumar el tabaco o cualquier otro tipo de de sustancia fumable, qué sé yo, pues pues marihuana, aceite de hachís, alguna cosa de ese, pues pues guapamente puede haber gente. que lo tengo asociado hoy, que piensa que, oye, pues que es necesario, ¿eh? sumar al disfrute de estar haciendo radio, sumarlo al, al disfrute de, de, consumir de algún tipo de, de cosas de ese, bueno pues, pues vale. Claro, hasta que punto y joder, las personas, los seres humanos no pueden comprender, vale bien, disfrutes con eso, pero coño, ¿eh? Y, a base de disfrutar andando, disfrutando con ello, estás jodiendo la otra fuente de placer que tienes, que y la que la radio. Bueno, llega a un punto y, y ya fue ese punto, hay muchos años, pues bueno, pues decidióse que no tenía sentido prohibir nada. ...entonces, oye, que como mucho... iba a recomendarse... ¿eh? Eh, ...explicando el, el porqué... ...todo esto, que los equipos se joden y tal... ...y que iba a recomendarse no hacerlo... ...pero que a ver si alguien no quería hacer... ...pues, pues se lo hiciera... ...yo no sé si desde de ese momento... ...esto fue la mejor o peor... ...en cuanto al hecho de que la gente... ...fume a emisora o no... ...no tengo ni puta idea, eh... ...no tengo ni puta idea... Pero bueno, pues oye, la verdad que era, era bastante poco coherente con una radio libre pues poner eh, ese tipo de normativas, prohibir cosas. Yo, ¿qué crees que os diga? Eh, estoy bastante en contra. Bueno, sabéis lo de sobra de mi pensamiento anarquista. Estoy anarquista, ácrata, contra la autoridad. Estoy bastante en contra del fecho de, de prohibir cosas. No pienso, eh? no pienso que eh, con las prohibiciones eh, sirvan para bueno pues para enseñar nada, para cambiar la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque esa conducta cambiará mientras tengan miedo iguales consecuencias de eh, al castigo derivado de esa prohibición. Cuando desaparezcan las consecuencias, eh, cuando desaparezca la posibilidad del castigo, bueno pues lógicamente la a la conducta volverá, ¿eh? Si una persona gusta hacer una cosa y el único motivo para no faceralle el meu a que te pillen, te castiguen por facela, coño, pues vale, lo mejor dexe se facela, pero máis, mientras te presente i meu, mientras te aprentes i castigo En el momento que dexe de estar pues vuelves a ello, Da igual que la cosa sea nociva, perjudicial, tú igual no lo sabes, lo único que sabes Y, bueno pues pues que está ¿eh? que está penada que está castigada ¿eh? que está prohibida. bueno pues yo personalmente ¿eh? soy de los que de los que piensa que, que en cuenta de, de prohibir nada pues que a lo mejor lo que había que hacer era permitirlo todo ¿eh? eh, oye pues que el que conozca más y sepa que lleno cibo y tal pues a lo mejor quiere lo a ¿Eh? Quiero contarlo a otros, quiero hacerlo llegar a tres personas, pero esas personas eh, van a tomar la la su so, la so decisión eh, y ya está. Y luego me eso sí, por supuesto, pero esto ya lleva una cuestión de, de evolución de la conciencia de los individuos a la que yo, que yo pienso. personalmente que no es no tan difícil ¿eh? de alcanzar esa, esa evolución, pero bueno, a lo mejor precisamente hoy en día topamos con, con muchas y eh, una de las cuales es el, el, el decir, el pensar, esa, esa cosa que está tan afianzada, ¿m? los esquemas de pensamiento de tanta gente, de tantos individuos, de que bueno, para eso está el estado, para decirme lo que... Lo que se puede, y no se puede hacer. ¿Mm? Y de todas maneras, pues lo que fallemos hay un momento. Eh, hay muchas cosas que a lo mejor el Estado no me deja hacer. Pero oye, si no me pillo o hay muy pocas probabilidades de que llegue al castigo, faegoles igual. Claro, porque a lo mejor nadie se preocupó de, de explicarles personas. Bueno, pues les <coughs> las consecuencias. ¿Eh? A lo mejor nadie se molestó en de explicar yo lo que lo que podía pasar y a lo mejor pues no hay mucha gente <coughs> ahora mismo perdonad desde un montón de la tos <coughs> ¿Eh? Eh, pero como no me lo ponen pues bueno verdad eh, pues, sí. como me decía la nava y con otro día joder bastante con con bañar lo del micro digo ya coño pero joder luego a poco quedaría un montón de la tos en cuanto de tener que andar subiendo y bajando el micro molaría mucho más pero bueno que íbamos a que íbamos a hacer no me lo pone ellos ajo y agua bueno pues que el otro la otra dimensión que yo decía que ya era la de la de la conciencia humana que seguramente no tendría ningún problema en evolucionar este estado si dejara de si salieron de los esos esquemas pues esa mentalidad de esclavo ¿m? que supone el fechudo de decir bueno pues ya tengo aquí a, a papá está que me des lo que se puede y lo que no se puede hacer y, y ni me lo planteo, se, se puede o no se puede pero, eh, pero no me planteo si por algún motivo pues, pues de algunas consecuencias nocives que tenga, o porque le da la gana, o porque hay otros intereses más potentes que los que yo pueda tener, que dicen lo contrario a lo que digo yo, sino que por ese motivo prohíben o dejen de hacer cosas. Bueno, pues ese otro estado, esa conciencia, pues no sería otra que la que, bueno, pues esa que yo siempre doy para el, para el individuo que realmente llega absolutamente al libre, y que llegue el individuo que llega absolutamente al libre Siempre desplegará ¿eh? absolutamente la su voluntad, pero precisamente la su voluntad eh, sabe que no puede interrumpir, um, eh, obstruir el libre desarrollo de la voluntad de cualquier otro. Y si en el, el momento en el que todas las personas, o por lo menos todas las personas de una, de una comunidad, cuanto menos, llegan a, a esa conciencia, pues resultará que... que todos son perfectamente capaces de desarrollar sus sus deseos, sus, sus metas, su, su voluntad, en resumen, en sin en sin falta de, de obstruir la de los demás. Porque precisamente eh, pues, bueno las personas que, que están en ese estado de conciencia pues, pues no, no entienden, ni ellos entran en la cabeza a interrumpirla, eh, obstruir, ¿m? interferir. en el en el desarrollo de la, de la voluntad de cualquier otra persona. Si bueno, pues si esto lo llevamos a un punto de vista más mundano, porque habrá muchos que digan que a lo mejor esta esta forma de pensar que yo tengo que y es muy muy ilusoria, muy fantasiosa, dirán, eso nunca puede llegar a pasar. Yo diría, digamos que sencillamente en no un paso todavía. Eso no es motivo para que para que no pueda pasar. Sencillamente Todavía no pasó nunca ¿eh? una una cosa así, ¿na? Llevado más al terreno mundano, a ver, ¿quién, quién por ejemplo eh, iba iba a fumar, mismamente, eh, en presencia de personas de otras personas a las que ellos moleste el fumo del, del tabaco? No quiero decir a lo mejor ni siquiera que esas otras personas a los a las les que ellos molesta el fumo del tabaco. Eh, ...protesten o manifiesten ese disgusto o demás... ...pues yo una cosa tan sencilla como que... ...joder, pues que, que, que yo no, no tengo ningún tipo de... ...de, de gusto, todo lo contrario... ¿eh? ...tengo disgusto de molestar a, a otra persona... ...sí, yo la puñetera verdad... yo por lo, ...por lo menos, mira yo, en este caso yo... ...pásame eso, yo no quiero disgustar a, a nadie... ¿eh? Hombre, vamos a ver, otra cosa allí que si yo sé que objetivamente no molesto y otra persona me intenta prohibir una cosa porque sencillamente no me gusta, ¿eh? aunque yo no la moleste, ¿m? siempre ponía a la mi abuela, yo tengo cuidado a la mi abuela. Inyecciones de, de anarquismo, hombre, eh, sin, eh, sin decirlo de esta manera, sin llamarlo, eh, sin llamarlo sina, y bueno y sin esperanza de que calen lo, lo más mínimo en, en ella. Pero por ejemplo, acuérdense siempre de una de una conversación una vez que salió hay años, eh, estoy estoy de, de muchos años. Seguramente yo ni siquiera tenía, eh, bueno pues pues eh, estructurada esta manera de, de pensar, tenía de sueltas. ¿eh? y salió una, una noticia hablando eh, del tema de, de, de las playas nudistas y, y de si el nudismo debe poder practicarse en cualquier playa si tienen que tener los dos espacios y claro, decía mi Gola pues por supuesto que tienen que, que estar en otro sitio separado donde donde no me te han molestado entonces yo decía, pero Gola ¿por qué van a bueno, pues porque me ofenden no quiero que te ando donde estoy yo Digo, bueno, pues entonces tendrás que ser tú, ¿eh? en tu caso la que marche, ¿eh? porque si ellos te molesten a ti, pero ellos no tienen ningún problema contigo, ellos van a estar allí tan a gusto. Por embargo, vas a ser tú la que se sienta mal, bueno, pues tendrás que marchar tú. ¿eh? Y ella enojo no, tendrán que marchar ellos. Bueno, pues yo, yo eso, por ejemplo, ya en el momento que lo decía ella, ella no entendía. Digo, pero vamos a ver, tú estás al de un paisano, por ejemplo... que quiere estar en pelota y tú bueno pues tú no a ti no quiere estar tú no quiere estar en pelota claro está mandando todo ese país a no que te has tú en pelota no a no importa no ni molesta que te has arrollado no ni molesta que te has vestida entonces bueno pues qué la que la que se siente mal es tú sienteste mal por tener arrollado a una persona en pelota Bueno, pues entonces tendrás que marchar tú para tu sitio que no laiga, de Naide, naide en pelota. Eso lleva básicamente la, Eso lleva básicamente la la mi manera de pensar, yo no manera muy gráfica de definir esta filosofía, así que llámalo de alguna manera. Pero qué pasa? Pues que pasa que que bueno, pues que tanta gente, tanta y tanta gente, tantos y tantos seres humanos, tantos individuos, individuos tienen asumido esa, esa esa idea de que, bueno, pues, que es a priori de que tiene que ser el, el Estado, las autoridades, les que nos digan lo que se puede y no se puede hacer. Otras veces tengo falado con, con yo qué sé, pues con la mi mamá, y, oye, pues mira, hay cuatro días de del aceite de palma, ¿eh?, porque bueno tuvo oyendo una cosa, unas cosas, unas cosas, sintiendo unas informaciones, bueno pues que falaban de, de los efectos nocivos de, del aceite de palma. Claro, ella de mano, <coughs> bueno pues sí intentar no ¿eh? intentar no, no comer aceite de palma. Entonces bueno pues agarraba y ponía a mirar los ingredientes de todos los productos a comprar y decía joder pero prácticamente todo tiene aceite de palma y entonces decía a ella coño y si tan mal huye... Pues porque lo permiten, Deberá estar prohibido. Bueno, pues decía y eso, de bueno me prohibió, no si realmente crees que que que es malo, que es nocivo y que prefieres no comelo Bueno, pues no dependas de que te digan que es bueno o que es malo. A ver, hay gente, yo soy raro. soy anti antiestatal digamos pero hay gente que no hay gente que lle pro y que está perfectamente dispuesta a bueno pues a, a asumir y a aceptar que sean otros los que los que decidan por él que sean otros los que decidan que lle lo que hay que prohibir y que llegue lo que hay que permitir. muchas veces en sin necesidad de que den ningún tipo de argumento sencillamente oye pues prohíben lo que consideran que tienen que prohibir y, y de una manera aleatoria hay otras cosas que permiten llega a un extremo eh, curioso cuando bueno pues gente colectivos que supuestamente defienden la libertad Pues, pues están perfectamente de acuerdo con de algunas prohibiciones. Que yo no digo que sea una cosa buena ni mala el, el fenómeno en sí, ¿m? que dicen que haya que prohibir o que permitir, pero yo voy más allá. Yo lo que intento pensar, ye, si es bueno o malo el fecho de prohibir, ¿m? el fecho de que un estamento superior, un estamento que tiene... Eh, la capacidad de, de emplear la fuerza bruta para pa imponer al resto, a todos los individuos, esas decisiones, si es bueno o malo que sean ellos los que tomen esas decisiones. Mm, por ejemplo, últimamente está muy de moda eh, el tema de las casas de apuestas. Hay escasez de apuestas en, en mogollón, de, mogollón de sitios, cada vez hay más. De hecho, me llamaba la atención porque, bueno, pues, ahora pases por delante de, de una casa de apuestas y es todo como... los escaparates y demás son opacos, no se ve... no se ve lo de dentro. Un poco como en antes, yo como ya soy viejo y me acuerdo, eh, lo que llenan los salones de juego, Un ¿no? salón de juego no llena otra cosa que un sitio petado de, de trajaperres, ¿eh? delante, delante para atrás, y la gente de xugar jugarles máquinas tragaperras posiblemente les más de las personas que que jugaban a las tragaperras generaban una adicción al juego. Seguramente pues en los casos de apuestas estos también se genera adicción al al juego. Y y proliferen, proliferen bueno, pues pues octavilles y, y manifestaciones y demás que piden que, bueno, pues que, que no se tolere eso, que se eh, que se impida que se acabe con ello, que se prohíba incluso la presencia de las clases de apuestas, alegando, pues eso, que, que son una ruina para pa mucha gente, que generen, que generen adicción y, bueno, pues que debieren prohibirse, eh, que no debieren ponerse. Y es curioso, y es curioso porque, por ejemplo, eh, va esto ya hay una tal, pero el otro día hablaba yo de esto con una persona y según me estaba diciendo eso de las casas de apuestas, tienen que estar prohibidas porque solo sirven para arruinar familias y demás y tal. Bueno, acabamos, pues siempre nos ha hablado otra cosa y dije yo, hey, por cierto, eh, ¿qué opinas del tema de la legalización de los drogas. Y decía, no, pues las drogas tenían que ser legales, eso y no sé qué y tal. Y decía, a ver, ¿y, y por qué las drogas ¿eh? debieran ser legales y por embargo otra droga ¿eh? de otro tipo? una droga incherible en un químico, y el juego, ¿por qué esa debiera estar, debiera estar prohibida, no? Eh, claro bueno pues esta persona directamente ni siquiera entendía eh, ni siquiera podía entender esta reflexión Dice, no son cosas diferentes porque no sé qué porque le, le, la prohibición de la droga genera mafias y por embargo le, le, le, le, la escasez de su de genera miseria y ruina y bueno pues en fin nunca al, iba al, al fondo ese que yo quería, sobre el que yo quería reflexionar de, de la cantidad de, de cosas eh, que sencillamente bueno, están pues, prohibidas o permitidas de una manera pues, a lo mejor aleatoria o a lo mejor porque responden a intereses más profundos y que están más allá de lo que, lo que los mismos individuos podemos pensar. Pero yo decía, yo eh, prohibiría las casas de apuestas. fan daño sí prohibiríales no intentaría no sé yo un problema complejo yo un problema complejo directamente yo lo que pasa es que no soy amigo de prohibir porque en el momento que se prohíbe una cosa yo por ejemplo venga por no nunca me hagas ejemplo las casas de apuestas Eh, deben estar permitíes o deben estar prohibidas, son buenas o son vales? Hombre, yo buenas no creo que se, ya, eh, Pongo a pensar y tampoco se me ocurre eh, qué cosa buena pueden tener. Bueno, pues la emoción, si quieres, de, eh, de apostar y de ver si ganes o pierdes, igual y, bueno, pues, igual y una cosa agradable. Agradable cuando ganes, claro, cuando pierdes, supongo que es agradable en eh, agradable un ye. Pero bueno, no sé, yo en principio casi no veo nada. Bueno, pues pues si yo fuera, eh, estuviera a favor de, de las prohibiciones y las legalizaciones, diría, bueno, pues esto debiera estar prohibido. Pero claro, las drogas, eh, ¿tienen que estar prohibidas las drogas? Bueno, pues, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Eh, claro, conozco bien de casos en los que la... La heroína o, o incluso la cocaína, más recientemente, eh, destrozó vides. Destrozó vides en, en buena medida, en unos casos totalmente, y en otros casos en buena medida. Pero también conozco otros casos en, en los que no. <risa> se de gente que, que tomó y hoy toma drogas y tampoco tiene ninguna afectación negativa sobre la su vida. Sobre la su so salud... Bueno, pues, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Va vamos a suponer que sí, que siempre les drogues, cualquier droga tiene una afectación negativa sobre la salud. Hombre, pues vamos a ver si la persona que la consume está eh, bien informada ¿m? y voluntariamente decide asumir las consecuencias de ese si consumo. ¿Soy yo quien para decir lo que puedo o no puedo hacer? va a interferir eh, en el libre desarrollo de la voluntad de otra persona por consumir él particularmente drogas no, me entiendo que no ¿eh? entiendo que en principio así en general un caso particular podrá haber pero pero yo entiendo que entiendo que no de hecho estoy pensando en los casos particulares y no se me ocurre Eh, el tema podéis decir bueno entonces qué diferencia hay con el tema de los apuestes, eh? de la adicción no al juego bueno pues a lo mejor también hay personas que apuesten de una manera responsable y que ellos presten y que ellos gusta bueno pues pues posiblemente sí hombre no no pienso yo que todas las personas que apuesten eh, sean enfermos adictos ¿eh? Eh, incluso si son enfermos adictos pero pues pasa lo mismo que con el de la con el de la droga son perfectamente conscientes de de las consecuencias que que puede tener esa conducta pues no sé quien lleve otro eh, pa pa utilizando la, la fuerza porque por bueno, los jays no son más que fuerza ¿eh? Quité ellos la fuerza bruta a los que ¿eh? los legisladores y veremos si da alguien acá tales esos jays ¿Mm? tienen no sé eso hay algún fundamento ¿Y es complicado ¿y es complicado sí lo sé muy complicado pero pero bueno lleva a pensar en en otros fenómenos en los que también bueno pues eh, se se clama por la prohibición curiosamente se clama por si claman por la su so prohibición eh, bueno pues gente que que bueno que ya se ve que tiene una tendencia ahí, eh, eh, a prohibir a controlar a legislarlo todo bueno pues bien pero cuando clamen por la prohibición los que los que tienen una visión bastante contraria De, de la vida, del mundo, del ser humano, eh, y clamen por la libertad de las personas, pero. Eh, libertad, pero a través de las prohibiciones. Yo, yo por lo menos, eso no, no, no lo veo, ¿eh? Yo. Eh, eso de, de, de. Promover la libertad. A través de prohibir. No, no, no lo veo. No sé, vamos a poner algún ejemplo, va a ser polémico, eh, van a caerme hostias por todas partes. Bueno, hoy no tengo una idea en el chat, pues que hostias, bueno, pues van a caer poques, hombre qué sé yo, cuando salga de la emisora pueden estar esperándome para pegarme historias, eh, eh, ¿no? Pero bueno, yo que sé. Mira, y últimamente está también <coughs> bastante de actualidad el tema ese de, de los vientres de alquiler, ¿eh? La ahora llámelo con un eufemismo la maternidad subrogada. y claro eh, que llegue eh, la maternidad subrogada y una cosa eso pues no sé terrible en sí misma esencialmente bueno pues pues no vamos a suponer que una persona cualquiera bueno en este caso tiene que ser una mujer los paisanos no podemos eh, decide que bueno pues que puede ser una una buena herramienta pues para sé ya pues porque esa persona y muy solidario y senté mucho placer al, al, al proporcionar satisfacción a otras personas y decidí gestar los fíos de, de personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Bueno, pues está eh, mal eso. Habría que, que prohibirlo. Tendría que estar prohibido. Bueno, pues ¿por qué? <ríe> si la persona libremente decide que quiere hacer eso, Bueno, pues no sé por qué motivo puede haber para que para que no lo pueda hacer, ¿hm? Mesmo si la su motivación meramente económica. Bueno, pues a ver, que y que les demás personas que trabajamos no vendemos el nuestro cuerpo. ¿No? En serio, no no estoy llenando. ¿existe algún trabajo que no suponga vender el el cuerpo? Una u otra función del cuerpo. ¿Mm? En unos casos, eh, funciones más íntimes digamos, yo que sé, pues ejemplo de eso, pues de, de, lo, de alquilar el, el vientre o mesmo de la, de la prostitución. ¿Tiene estar prohibida la prostitución? ¿Tiene el legalizarse? Pues, pues, hombre, seguramente el 90%. Estoy hablando por falar, pero seguramente muchas de las personas que ejercen la prostitución seguramente la, no la ejercen libremente, digamos. Eh, seguramente hay unos condicionantes detrás que si no los tuvieran no la, no la ejercerían. Yo qué sé, pues si tuvieran otra fuente de perres... pues a lo mejor a lo mejor casi seguro que no un la prostitución que no vendía esas funciones de de su cuerpo que en principio bueno pues todos consideramos muy íntimes bueno todos ni todos ni nadie ni todo ni nada ni siempre ni nunca tengo que acostumbrarme a no decir esas cosas porque pobre haber gente que no piensa así nada Pero bueno, digamos que mucha gente ¿eh? piensa que lo mejor ese es funciones son <coughs> para pa compartir con, con otras personas con las que se alcanza un cierto grado de, de intimidad, de privacidad, o, o bueno, o no, pero que son para compartir nada más de ese mes en cuando, cuando, cuando ni paeza, y, y bueno, pues a lo mejor a cambio de un disfrute, un placer... ...y no necesariamente a cambio de, de unos perres ...pero también puede haber eh, otras personas... ...vamos a seguir con este 90-10... ...un 90% apuntar, haciéndolo porque las circunstancias... yo obligan si quieren... ...si quieren seguir eh, aportando combustible a su cuerpo... ¿eh? ...comida, mismamente... ...si quieren seguir teniendo un <coughs> techo en el que refugase... Eh, ...bueno, pero a lo mejor hay otros 10... ...que sencillamente decide... ...oye, pues... ...una manera... De, de, ...de... ...bueno, pues de... de ganarme las perras que necesito vivir... ...y una manera que yo considero... ...que, pues, que por motivo que se ye, ...me satisface más que otras... Hmm. ...otras son también en el cuerpo... ...vamos a ver... Eh, ...no sé, yo ahora... ...dando un tiempo a esta parte... ...soy un asalariado de mierda... ...a tiempo completo... Hacen ¿Eh? de más tiempo, oh, Dios, mucho tiempo, bueno, eh, que que no vendo el mi cuerpo, pues hostia, que se lo vendo, eh, estoy provocando un deterioro tremendo en el mio, en el mio organismo, yo que sé, la, la mi función visual, pues está claramente deteriorada, eh, a consecuencia de, de este trabajo y de las cosas que tengo que hacer, La de algunas funciones musculoesqueléticas estoy casi seguro de que también están deteriorándose y seguro que no están beneficiándose en lo más mínimo de que haga de que esto ¿hay beneficios? bueno, pues algún beneficio puede haber pues, pues ahora lo mejor bueno pues cuesta encontrar los beneficios bueno, tengo que verlos bueno, tranquilidad, hasta, hasta cierto punto sí, tranquilidad, eso yo bueno porque El estrés es malo, pero claro, también a veces el estrés se me tanto con el estarés es que, que lo comió por lo servido, ¿no? Quiero decir, yo estoy vendiendo el cuerpo también. Que llegue, un un vende el cuerpo un encofrador, ¿eh? Que está vendiendo la la fuerza continuamente, mientras ocho o diez horas todos los días. Que llegue, que un vende el su cuerpo un pescador. Que llegue, que un vende el, el su cuerpo un actor. Todo el mundo vende... El, el su cuerpo, todo el mundo que trabaja, quiero decir, de una manera o de otra todo el mundo que trabaja eh, a cambio de, de perres ¿m? hasta cierto punto vende el su cuerpo hasta cierto punto o, o hasta el punto total a ver, pienso que vendemos el, el nuestro cuerpo y yo estoy intentando imaginar de algún trabajo o salario que yo tenga tenido a lo largo de, de la mi vida laboral en el que no vendiera mi cuerpo y, y no, no existe y imposible <risa> si trabajes a cambio de perres pues de alguna función del tu organismo estás vendiendo eh, tendría o tiene sentido que, que te ha prohibido desarrollar la actividad que tú libremente decides desarrollar si ya está la prostitución si ya está eh, El alquilar el todo el to útero ¿m? pues yo pienso que no tiene ningún sentido el, el prohibirlo está bien, estás contento viendo a, a inmigrantes probes eh, vendiendo sexo pel mm. seguro que esas mujeres que venden los servicios sexuales alrededor del campillín si, tuve, si tuvieran otra fuente de ingresos seguirían haciéndolo para mí que no para mí que no eh, yo pienso que la, la cuestión no llegue prohibir yo nunca voy a estar a favor de ninguna prohibición de ningún tipo eh, lo que siempre voy a estar en contra que de, de, de Cualquier individuo, voy a estar en contra de que cualquier individuo, cualquier hombre, cualquier mujer, por el motivo que es ella, se ha obligado a hacer de algo que no quiere hacer, de algo que no la su voluntad. Que se vea obligado a tomar una decisión que no tomaría en otras circunstancias. Esas cosas, de esas cosas yo sí voy a estar siempre en contra, ¿vale? Eh, siéntolo mucho, no considero que las prohibiciones, no considero que la fuerza bruta sea sea una vía para acabar ¿m? con estas con estas situaciones. Cada dos una pereagua, pero bueno, yo esa es la manera que tengo de de verlo, no sé si vosotros lo, lo veréis parecido, ¿eh? o lo veréis muy distinto, pero bueno, oye, este programa es mío, entonces aquí lo que se cuenta y es la mia visión, no ya es la vuestra, oye, y lo que hay, si queréis venir o no. Pifia, que ya tardaba yo en soltar la, la pifia, joder, esta es hostia. Bueno, ¿qué sería de anedonia sin pifias? Tampoco fue tan gorda, fue un silencio ahí que se me escapó, que estaba yo pensando en otra cosa, no pensaba que este cantar fuera a acabar tan enseguida. Y acabó muy pronto y yo tuvieron un pusir al de fondo. Bueno, voy a ir acabando, vale, sí, ya lo sé, que fue un programa extremadamente corto, vale, sí, bueno, pero yo que últimamente, a ver, he hecho mucho de menos la, la colaboración de otras personas que venían a verme, eh, de, de, de otras personas que siempre me tienen en el chat, y paz que no, pero es yo, un motivo guapo para pa hacer esto más corto, porque, ¿qué pensáis? Que, que yo tengo aquí labia para, ¿eh? para pa, pa seguir ores y ores, bueno sí, igual la tenía ¿eh? pero bueno, tampoco más hoy tengo que ir a, a ver a la mi abuela que está maluca y, y, y oye, pues, pues... joder, que tiene unas obligaciones y que no todas las obligaciones son con los con sentientes los eh, no obstante, no quiero, no quiero marchar ¿eh? sin citaros a toda la gente que te es per aquí por aquí cerca ¿eh? a que este sábado a las nueves si estáis en en Ubiu hay un evento un un chigre un chigre que se llama la la lata de zinc que está en el el polígono tetero un chigre que una gente gusta y otra gente no nos gusta tanto A ver, a mí no me gusta porque soy un repugnante, tampoco yo porque hay ninguna cosa tal. Pero bueno, es un muy repugnante, ¿qué es Y también por llevar la contraria, porque tanta gente que presta, que eh, digo yo, ah, pues a mí no me gusta. Y, y, y historias va. ¿vale? No me fegas caso en estos temas, bueno, y en otros tampoco, no me fegas caso en ninguno, porque val más, o sea, por la vuestra por la salud mental y tal, vale más que no me fegas caso en, en ninguna cosa. y bueno, lo que sí podéis hacerme caso ni en pasavos este sábado día 30 de marzo pasó mañana a las 9 de la noche a partir de las 9 de la noche en el Chigre Este, en la lata de zinc que está en el polígono do Teru en Uvieu pasevos para allí porque va a haber un concierto un concierto patrocinado por Radio Cuca la movida y que tienen que prestaros el, el punk y la música gochona, que es básicamente lo que lo que va a haber. Eh, no me atrevo a deciros cuáles van a ser los, los grupos eh, teloneros, porque ya cambiaron tantas veces que no lo sé. <risa> Pero bueno, si sí sé cuál va a ser el, el grupo principal, que van a ser unos rapaces de, de Baracaldo, eh, unos rapaces de Baracaldo que se van a llamar Tiparrackers, bueno yo estoy eh, viendo lo que lo que suel pones y tal digo yo madre de dios mira que a mí gusta el punk ¿eh? pero no hay digo uff mi humedad bueno bueno ¿eh? Eh, busqué a ver el youtube alguna con cadillos y no tan tan mal joder de fecho voy a poneros ahora un, un cantar para que veáis que tampoco son tan terribles eh, Las perros que va a costar aquello van a ser eh, 9 euros teniendo en cuenta que, joder, que bien gente de, eh, de Baracaldo y que les perras en realidad van a ser para eh, pa los grupos exclusivamente, todo lo que se saque va a ser para pa la, pa la gente de los grupos, hombre, pues yo recomendaría vos decir ¿vale? Eh, para la cuca, no en que les perras en este caso vayan a ser para la cuca, yo os digo, por fortuna la cuca ahora mismo... Nunta apurada de perres, hombre sobrada, bueno, pues sí, tampoco vamos a ser ¿eh? sobrados, nuntamos, pero apurados ni lo más mínimo. Entonces, pues yo pienso que pudiera ser interesante joder que fuerais allí siempre que os guste esto, siempre que seáis sin dientes de la cuca. Si no vais, pues tampoco va a repercutir en que no podamos seguir o tal. O en otras ocasiones, digo, por Dios, diga, hasta ahí y un esparro y tal. Bueno, aquí la entrada son nueve pavos. Eh, nueve pavos no son ni mucho ni poco, depende de lo que tengáis. Por una persona que tenga mucho, pues nueve pavos no son nada. Por una persona que viva al día, nueve pavos puede ser mucha, mucha pasta. Eh, no obstante, bueno, pues joder, pues yo os diría que, que paséis hostia, que tampoco ¿eh? tampoco pasa nada por, ¿eh? y presta. Oye, sentí a los tiparrakers, venga, a ver si con esto vos animáis a dirabélos o no. Porque, bueno, sabe Dios, claro, son, son de todo. <risa> Bueno, Gustavo, vos, los que tengáis internet, metidos por YouTube y podéis encontrar más cosas de los tiparrakers estos y a lo mejor vos prestan y bajo de siempre sí, si sí, vení a ver el concierto, hostia, que vamos a estar allí un montón de, de cucaleros y de si os vos poniéndonos cara, por lo menos la mía y estas cosas, vale. Bueno, anda, oye, dice si queréis, si no queréis, no vayáis, que yo tontería, no vos pared, ¿eh? Ven, anda, de hecho vos a todos, pasélo bien, ¿eh? Toda la semana que tenemos por delante y ya sabéis, no os dejéis coger. pero sabes que aquí a la vida, das goberna. que todo lo que te han contado. Y todas las mentiras que te ha hecho tragar. En el colegio, el señor Márquez. Para que ahora sepas esto es un cabello, pura y simple tomadura de perro, porque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 de nadie, ni hacer memoria e intentar averiguar la verdadera historia, y cuanto más arriba y más, y más atrás, mira y verás, y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, Mata. gabardina. nunca de gallumbos si todos a pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble Y la cuerga flamenca Y con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale lo duro que te dio primero Únete a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Quédate con calma Eres un carlucho pero sabes ya que a la vida das con verla pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa Si no quieres caldo toma siete tazas a sauna pisándote la chepa rompla Brinca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 Go, go!